Eh, vale. Ba, bueno, ba, jakin duzuenez, ba, duela ilabete batzuk, ba, Firestone talde batetik an eh sortu zuen hau, e, Firestoneko liburutegia. Eh, ordun, ba, bueno, talde horretatik ba sentitu genun ez genula konformatuna iz, ba, zerbitzu, zerbitzu soziala izatearekin. Eh, ordun horregatik eta ba, bueno, eh maias sociopolitikoan e, kontzientzia kritikoa sustatu alizateko ba ocurritu zitzaigun ideia ba, pentsamendu kritikoaren eskola bat e, sortzeko eh pa ba, taula e, así hau eskola kritikan ideia eta bueno e, erabiliko ditugun tresnak eo, eo, ba, tresnak eh aurrera emateko ba izango dira ba debatiak irakurketa kolektibuak, mainenguruak, bideoforumak, e, e, bantzerkiak, bueno, irekia gaur, hori oso irekia izan daiteke. Eta, bueno, tematika, tematika aldetikan, ba, bueno, gai teorikoak saiatuko geha jorratzen, eta bueno, saiatuko geha kokatzen e, jorratuko ditugun gaiak, ba, historia, soziologia, politika, filosofia, baina, gai oien barnean, ba, sa saiatuko gea kokatzen. Eta, bueno, hau aurre emateko, ba, esan deten bezala, ba, talde batetikan, e, Firestoneko talde batetikan kudeatuko dugu, ba, baina bueno, e, irekia gaude, ba, edo nor proposamenak, edo parte, parte alizateko, ba, irekia gaude ordun duen nahi duenak, ba, okurritzen baldin bazaio, txarra bat, teo hitzaldi bat, teo mainguru bat, teo benailakoa, Ba bueno, e, Torri propo, eta, eta proposatu. Eta hoize, ba bueno, Amaia, Amaia emateko, ba hau e, iruditu ez oso aukera ona ba jardunaldi hauetan e, egitea eta bueno, Pedro Pedrokin hitzen genun eta bueno, berak, e, bera izango da, ba bueno, e, proiektu honi eh emango duena eta situazioismoi buruz e, Isango da, e hitzaldi eta bueno, ya emango yo Titza Pedroiz. Bueno, pues eh bueno, es que Ricaskos Torxagatik y um, un poco esto um, bueno, es un poco la primera sesión de, de la escuela crítica, queremos que sea una cosa así participativa. Eh, entonces, bueno, pues eh Hoy para empezar pues eh, tengo para la charla pues es un powerpoint tiene un vídeo al principio y eh, me va a ayudar el compañero situacionista cendrero con las lecturas de, <risa> con las lecturas de, de las diapos que tienen texto y bueno nos iremos intercalando él y yo para que para que bueno pues cambiando un poco de voz sea menos menos monótono El situacionismo es un tema así un poco, bueno, la verdad es que es complejillo porque tenían una forma, un discurso, una forma, una sintaxis eh, muy enrevesada y es brillante en ocasiones, pero es difícil de entender y puede ser muchas veces o lo es muchas veces pues incluso pedante, ¿no? Y por no es traemos aquí al situacionismo como una cosa que digamos, bueno, este es... Esto es la Biblia, esto no, es una aportación más, está esta tiene mogollón de, de fallos, se le puede criticar por todos los lados, desde que su líder y maestro pues era un dictador suelo, hay, pocas, hay muy pocas mujeres en el mundo situacionista, apenas dos o tres, eh, y, y bueno, pues eh, eso, es demasiado difícil, yo creo que sí que tiene aportaciones importantes, y muy lúcidas, pero creo que se podían haber hecho sin, o sea, de forma más sencilla. Entonces, aquí vamos a intentar un poco a ver simplificar y, y bueno, no pretendo dar una clase de filosofía porque haría el ridículo porque yo no tengo base ¿eh? de ningún tipo, pero bueno, a mí me gustaba el situacionismo, lo podía se relacionaba fácil un poco el situacionismo, la construcción de situaciones, el fin de las ideologías con el movimiento de las ocupaciones, con el punk, con otras vivencias que muchas de las que estamos aquí también hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera diapo. El compañero Cendrero ya puede empezar a leernos el... Dice, el situacionismo. Ay, pero no sé cómo es. Ah, ah, Igual te pones tú aquí. Cambia esto. Te pones tú ahí él se pone aquí porque nos vamos a tener que andar intercambiando el micrófono. Esta corriente, cuyo planteamiento central es la creación de situaciones, emergió debido a una convergencia de planteamientos del marxismo y de la vanguardia, como la internacional letrista y el movimiento para una Bauhaus imaginista. En 1968, el movimiento propuso el comunismo consejista como orden social ideal. Bueno, este es un poco el índice de... Uy, ah. Este es el, el índice de un poco de la presentación vamos a empezar con un vídeo de cinco minutos luego vamos a, a soltar ahí un poco unas frases y consignas extraídas del primer capítulo de la, de, la, de la sociedad del espectáculo eh, y luego bueno escribimos un poco quiénes eran la internacional situacionista bueno la internacional situacionista era una revista Donde, donde más o menos expresaban sus, sus, sus pensamientos filosóficos, los situacionistas. Eh, tenemos también unos, unos gráficos con un diagrama de, de influencias. He hecho también un contexto político. El situacionismo es un movimiento filosófico del tercer cuarto del siglo XX y he hecho también eh, saca un poco los acontecimientos internacionales más, más significativos o que pudieronflu que pudieron influir en los situacionistas. Eh, y luego bueno pues eh, hemos sacado algunas ideas eh, La situación construida El proyecto situacionista de superación del arte El juego y otro concepto que es el de la miseria de la vida cotidiana eh, Luego campos de actuación tienen el cine, el urbanismo Y finalmente, y por el que destacaron más, el de la agitación política Y bueno, finalmente eh, las, eh, saca un punto de influencias del situacionismo En movimientos posteriores Y bueno, pues ya sin más dilación pasamos a ver el, el vídeo. Los textos situacionistas son una lectura incómoda para quienes pretendan mantener el status quo. La Internacional Situacionista es un conjunto de revolucionarios profesionales en la cultura que se propuso crear un arsenal de armas críticas con las que poner en duda nuestras maneras de vivir y de pensar, con las que desautomatizar nuestras percepciones de lo real. Para ello, los situacionistas sirvieron del concepto de détournement, Este concepto se sitúa entre el, el, el desvío y la subversión. Los situacionistas se dieron cuenta de que los elementos de lo real pueden ser reutilizados para la creación de órdenes nuevos, de que todos los valores institucionalizados pueden ser subvertidos para crear órdenes nuevos, una gramática, una gramática nueva. Eh, el detournement se basa en dos leyes fundamentales que se dan sum, eh, eh, simultáneamente. Por un lado tenemos la desvalorización, ¿no? o sea, la pérdida de valor, la negación del valor de los elementos y por el otro lado tenemos el reempleo, es decir, la reorganización de un conjunto de sentidos nuevos. Por lo tanto, el detournement consta de Dos, eh, dos actitudes. Por un lado tenemos una actitud negativa, que es la de malversar todas las convenciones, todas las ideologías que nos vienen dadas, de quitar todos los velos ideológicos que nos rodean y por el otro lado tenemos una actitud creativa, la voluntad de crear una nueva gramática, un nuevo sistema de valores. Eh, para los situacionistas el arte no era un ámbito separado de la vida cotidiana. No era un ámbito que se relegaba a las eh, salas de los museos, eh, a las galerías donde las obras de arte se contemplaban pasivamente y en silencio. Para los situacionistas, el arte era eh, una parte integrante de la vida cotidiana y tenía que ser, sobre todo, crítico, provocar conflictos. Para ello, los situacionistas adoptaron el detournement, este concepto artístico y literario, a la vida cotidiana. Pongamos un ejemplo. En el día a día cuando nos movemos en nuestro ámbito en nuestro ambiente urbano eh, nos eh, movemos siguiendo unas, unos determinados objetivos, unos determinados fines que generalmente eh, están enlazados con la voluntad de producir algo y con la voluntad de consumar algo De hecho, Si nos damos cuenta, salimos de casa, vamos a trabajar, vamos al supermercado y volvemos a casa o vamos al cine. Y siempre entran en juego el consumir y el producir. Eh, de hecho, si trazáramos en un mapa nuestros recorridos diarios, nos daríamos cuenta de que nuestro andar por la ciudad produce figuras geométricas cerradas que se superponen pasa en el momento en que nosotros decidimos romper estas figuras geométricas, salir de este ámbito cerrado de la ciudad? que nos autoimponemos al final? Los situacionistas intentaron responder a esta pregunta y eh, propusieron una actividad lúdica y eh, creativa con la que investigar, con la que experimentar la ciudad. Esta, esta actividad la definieron, como, la definieron como deriva. La deriva es un perderse por la ciudad aventurarse en el ámbito urbano con la voluntad no solamente de observarlo sino también de analizarlo. De esta manera la ciudad deja de ser un lugar de paso para convertirse en un lugar de experimentación e investigación. La ciudad se convierte en un lugar donde perder el tiempo útil para ganar Eh, un tiempo cre creativo para crear un tiempo creativo y lúdico. Eh, estas actividades eh, situacionistas son actividades artísticas que conllevan, que implican una rol, una actividad también política. En cuanto ponen en duda, problematizan el orden que nos es impuesto y que también nosotros nos autoimponemos y reproducimos. Es necesario en la actualidad Eh, llevar a cabo unas actitudes situacionistas, unas actitudes críticas. Salir de casas, perder el tiempo, porque quien pierde tiempo gana espacio. Bueno, vamos a leer ahora el compañero Situacionista Zendrero y yo unas cuantas frases y consignas de la Sociedad del Espectáculo. Leemos una cada. Vale, empiezo yo. La filosofía, en tanto que poder del pensamiento separado y pensamiento del poder separado, jamás ha podido superar la teología por sí misma. El espectáculo es la reconstrucción material de la ilusión religiosa. El espectáculo se presenta como una enorme positividad indiscutible e inaccesible. No dice más que lo que aparece es bueno, lo que es bueno aparece. La actitud que exige por principio es esta aceptación pasiva que ya ha obtenido, de hecho, por su forma de aparecer sin réplica, por su monopolio de la apariencia. El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizada por imágenes. Toda la vida de las sociedades en las que dominan las condiciones modernas de producción se presenta como una inmensa acumulación de espectáculos. Todo lo que era vivido directamente se aparta en una representación. En un mundo realmente invertido, lo verdadero es un momento de lo falso. El espectáculo es el capital. En un grado tal de acumulación que se transforma en imagen. Bueno, vamos ahí con la Internacional Situacionista, ¿quiénes eran? La Internacional Situacionista era una organización de artistas e intelectuales revolucionarios, véase situacionismo, entre cuyos principales objetivos estaba el de acabar con la sociedad de clases en tanto que sistema opresivo y el de combatir el sistema ideológico contemporáneo de la civilización occidental, la llamada dominación capitalista. La Internacional Situacionista Llegaba ideológicamente, hablando, a la mezcla de diferentes movimientos revolucionarios aparecidos desde el siglo 19 hasta sus días. Notablemente del pensamiento marxista de Anton Panekóek, de Rosa Luxemburgo, de George Lucas, así como del llamado comunismo de consejo o consejismo. El miembro más famoso de la Internacional Situacionista fue siempre Guy Debord, pero otros miembros destacados incluyeron al pintor holandés Constant Nieuwe, bueno, eso, Nieuwe Howies, <ríe> que es el, un poco el urbanista, bueno, ya lo veremos más adelante, el escritor hítalo-escocés Alexander Trocci, el artista inglés Ralph Rumi, el escandinavo Asger Jorm, el cual, después de salir de la Internacional Situacionista, formó el Instituto Escandani Escandinavo de Vandalismo Comparado. El arquitecto húngaro Atila Cotani, la escritora francesa Michelle Bernstein y por supuesto el belga Raúl Van Eijen. Debord y Bernstein después eh, se casaron. Antecedentes y diagramas de influencias. Bueno, ya mm, eh, en un principio ya hemos presentado un poco el situacionismo como un poco una síntesis de una serie de vanguardias con con el marxismo, ¿no? Entonces, eh, tenemos el eh, mejor. Tenemos, bueno, las influencias eh es el, el movimiento bueno, la internacional letrista que también era un grupo de filósofos que iba bueno, iba en la, en la línea de no hay mucha diferencia la verdad entre letristas y situacionistas pero bueno era un poco la primera fase de, del situacionismo y luego eh, una serie de, de urbanismo de urbanistas que es, eh, pretendían como una especie de refundación de, de la Bauhaus. Eh, de Pero dan, volviendo un poco a, a sus orígenes. La Bauhaus era una escuela así de, de arquitectos de, de después de la Primera Guerra Mundial y, y tuvo una serie de, de aportaciones que veremos más adelante. Eh, pues, eh, la Internacional Situacionista se formó en un encuentro en la ciudad italiana de Cosío de Arrosia en 28 de julio de 1957 con la fusión de algunos grupos de arte de vanguardia, la Internacional Letrista, el movimiento por una Bauhaus imaginista, la Asociación Psicográfica de Londres... Los grupos se juntaron deseando revivir el potencial político radical del surrealismo. La internacional situacionista tomó ideas del grupo comunista de izquierda, socialismo o barbarie, que eh, eh, bueno, ahí sí que eh se fundó un tal Cornelius Castoriadis y luego eh ahí participaron creo que un tal Febvre que es un poco el que hace un poco una introducción, un habla un poco de de la vida cotidiana, ¿no? Como el el capitalismo inicialmente eh había organizado la vida de la clase trabajadora en las fábricas y después de la vida en las fábricas pues sobraba muy poco tiempo y no se preocupaba de organizar el resto de la vida de, de los trabajadores con el, la, el desarrollo de la sociedad industrial Eh, y el aumento de, pues, de la producción industrial y de la productividad se reduce la, un poco la, la jornada laboral y eh, el, a su vez el, también el, la producción industrial entre otras cosas empieza a producir gran cantidad de, de objetos y de servicios destinados al entretenimiento ¿no? entonces en eh, A partir de, de, bueno, pues del desarrollo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, de la automatización industrial y de los aumentos de productividad en la industria y empezar a existir tiempo libre y haber ya una industria destinada al, al tiempo libre, eh, la alienación de los trabajadores y trabajadoras eh, extiende de la también desde la fábrica a la vida cotidiana, al tiempo libre. Tengo detrás, muchas gracias. Contexto político. A ver, eh, la, bueno, es seleccionado una serie de, de acontecimientos, muchos están relacionados con... Con, bueno la percepción que empieza a haber dentro de los trabajadores y trabajadoras y de la gente que tiene una voluntad revolucionaria o de ese sujeto revolucionario de que eh, un poco todo eso que había esa esperanza que había en la unión soviética y en los países del este empezaba a ser una empezaba a ser una mentira o sea y, y, y, y bueno por eso saco ahí eh, saco un poco estos Eh, sacaos estos estos puntos. A ver, el primero es la Revolución Húngara en 1956 y aquí el compañero el compañero situacionista Cendrero nos va a leer si lo puede leer, <ríe> si no, nos acercamos un poco y Revolución Húngara de 1956. En húngaro 1950, bueno, no sé cómo decir 1956 en Hungaro, la verdad. Ni idea, no sé. bueno, eso no lo paso, ¿no? tener as for que pone forón o feles ¿No? vale. fue un movimiento revolucionario espontáneo de alcance nacional contra el gobierno de la república popular de hungría y sus políticas impuestas desde la unión soviética que duró desde el 23 de octubre hasta el 10 de noviembre de 1956 La revuelta comenzó como una protesta estudiantil que atrajo a miles de personas a una marcha por el centro de Budapest hacia el edificio del parlamento húngaro. Una delegación estudiantil fue detenida cuando entraba al edificio de la radio estatal con la intención de transmitir sus demandas. Cuando los manifestantes en las calles exigieron la liberación de la delegación, la policía política húngara, Alfa Merbeli, AVH abrió fuego desde el interior del edificio <risa> Algunos soldados soviéticos dispararon a la AVH debido a que creyeron por equivocación que estaban siendo objeto de un ataque Algunos manifestantes contestaron los disparos con las armas tomadas a la AVH o brindadas por los soldados húngaros que se unieron al levantamiento eh... 1959 la revolución cubana vamos en 1956 en febrero Khrushchev denuncia ante el congreso del pecus los crímenes de Stalin esto se extiende se conoce lo conocen los trabajadores y trabajadoras de Europa occidental y tiene un impacto en lo que antes he comentado en un poco la desmitificación de la revolución rusa. En eh, 1955-1975 la guerra de Vietnam eh, se convierte en un espectáculo mediático, no sé creo que habremos visto casi todas esa imagen de un B-52 soltando bombas, bombas de nafta creo ahí en, en la selva o también recordamos igual esa otra imagen de un militar de alto rango del ejército de Estados Unidos que le pega un tiro a un prisionero que le traen del, del Vietcón. Eh, en lo que hace a la sociedad del espectáculo, pues la, la guerra, se re, esta es una guerra que se retransmitió por televisión. Entonces eh, la gente podía estar comiendo y estaba pues un poco pues acompañando su comida, pues viendo, viendo imágenes de, de las grandes máquinas que había construido el ejército norteamericano y que con esas máquinas pues iban a imponer la democracia, la paz o lo que sea, pero bueno, era una cosa más, un espectáculo más. Eh, la guerra se había convertido en un espectáculo que se retransmitía por televisión. En 1968 tropas del pacto de Varsovia ocupan que Checoslo ocupan checoslovaquia eh, bueno en 68 también se da el, la explosión de mayo del 68 cuyas eh, bueno eh, base teórica y base filosófica está notablemente eh, influenciada por, por la internacional situacionista eh, en particular eh, en antes de de mayo del 68, bueno, los situacionistas esperaban un poco como agazapados este este momento, ¿no?, de poder saltar. Entonces eh, ocurrió que ante la pasividad de aquella época de los estudiantes, pues eh, un grupo de, de, se llamaban enrayés, eh, que eran, eh, hoy podríamos eh, compararlo con, bueno, pues gente muy activa, muy cañera, muy de acción directa, y que seguían un poco, que seguían un poco a, un poco a los situacionistas, ¿no? Bueno, los situacionistas en aquella época tendrían del orden unos 40 años o así, más o menos, o, bueno, si de vuelos del 31, pues en el 68, sí, 30 y muchos años, 37, y estos eran los enrayés, que fueron un poco los que hicieron la ocupación de la Sorbona, seguían mucho el planteamiento situacionista. Entonces, en... Eh, Un situacionista tunecino llamado mustafa Kayati, que luego sacaremos eh, un poco luego sacaremos así algunos de los libros más notables escribió un, un pequeño libelo llamado sobre la miseria en el medio estudiantil que eh, estos eh, enrayes que se habían hecho con el control del consejo de estudiantes y con el dinero que, que la universidad daba a este consejo de estudiantes pues hicieron una publicación de unos 10.000 ejemplares de De una de, de este manifiesto de o sea sobre la miseria en el medio estudiantil ¿no? que tuvo tuvo bueno pues era como un es, bueno fue una especie de libro de cabecera ¿no? para, para la, la, la, el levantamiento de estudiantil de mayo del 68 y en 1973 eh, eh, bueno pues es, es la crisis del petróleo ¿no? es una crisis más profunda no es solamente una crisis del petróleo es una, un primer paso de reorganización de, para irle restando el poder adquisitivo a, a la clase obrera. En torno a esos, a esos años, las, las rentas del capital comparadas con las rentas del trabajo es el momento histórico, de la, es el momento de la historia en el que las rentas del trabajo tienen más, mayor peso frente a las rentas del capital. Las rentas del trabajo son la suma total de, de todo lo que se paga en, en salarios frente a las rentas del capital, que es todo lo que se cobra en intereses, en intereses en retribución de beneficios que hacen las empresas a sus accionistas, ¿no? Entonces, bueno, hacia 1973 las rentas del trabajo habían adquirido una proporción no sé cuál es la proporción ahora, pero es es el techo. Entonces, eh, hay una reacción, hay una reacción del del capital Eh, que quiere empezar a desactivar eh, el, el estado del bienestar, aunque el estado del bienestar todavía tiene ciertas inercias y se consiguen todavía ciertas cosas, ya hay una, un principio, el, el, el capital ya quiere un poco, de alguna manera, contener contener ese ascenso de, de la proporción de las rentas del trabajo frente a las rentas del, del capital. Bueno, entonces vamos a un poco ahora con, con las ideas. La situación construida. Amigo Situacionista Cendrero. Definición. La situación construida se define como un momento de la vida concreta y deliberadamente construido por medio de la elaboración colectiva de un ambiente unitario y de un juego de acontecimientos. Interpretación psicológica de la situación? A diferencia del psicoanálisis, la perspectiva situacionista no mira el conocimiento de la estructura individual del yo, ni a la explicación de su formación, ni a la, a la elaboración de actividades compensatorias, sino a la efectiva satisfacción del deseo. Interpretación técnico-urbanística. Para la construcción de una situación es inseparable de... ...de los métodos y perspectivas del urbanismo unitario... ...y en el fondo representa tan solo... ...la consecuencia de un condicionamiento ambiental. Para la interpretación existencial... ...el concepto de situación no implica... ...la mera satisfacción de un deseo privado... ...y no se resuelve por medio de convertirnos... ...en el apéndice comportamental... ...de un determinado ambiente arquitectónico... ...sino que implica la adquisición de una conciencia de las condiciones de existencia en las sociedades industrializadas y de las alternativas radicales. Plantea así el problema del sentido de la vida y sostiene que las soluciones satisfactorias deben buscarse exclusivamente en el ámbito bien delimitado de las conductas revolucionarias. Yo la verdad no lo he entendido, pero bueno, lo saco un poco, sí que o sea, quiero entenderlo, ¿no? Eh, ¿Quiero entenderlo? <risa> lo saco un poco aquí a colación para que veáis un poco el estilo. Eh, da un poco a entender, yo, creo, yo lo que entiendo un poco es que la construcción de situaciones en la eh, a ver lo que esta gente aporta es eh, una crítica a las ideologías eh, revolucionarias al uso hasta la época. En, en, en las estas ideologías, tanto las marxistas como las anarquistas, eh, hay un concepto de, de revolución que es un momento histórico que se produce un día D en una hora H y hasta ese momento eh, hay que ir, digamos, eh, sacrificándose un poco en, en, para, ante la llegada de, de ese momento y que es a partir de solo a partir de ese momento cuando realmente podremos satisfacer nuestros deseos, cuando podremos ser personas libres, cuando podremos desarrollarnos como personas. Entonces, eh, esta gente lo que plantea es, no, no, no vamos a esperar a la revolución, vamos a construir la realidad revolucionaria aquí y ahora en los espacios en que podamos hacerlo. Y ya vamos a empezar a vivir esos deseos y a vivir plenamente en esas pequeñas situaciones que construíamos, en esos pequeños espacios como puede ser la Firestone, por ejemplo, o como pueden ser pues otras experiencias donde que, de otras situaciones construidas, o por ejemplo en un momento de una revuelta o en momentos pasionales muy fuertes que nos hacen pues vivir plenamente. No, no sé si lo pone así, pero bueno, a mí me gustaba entenderlo así. <risa> y eh, bueno el proyecto situacionista de la superación del arte bueno esto es al principio en cuando se origina la, bueno, cuando se funda la internacional situacionista no pues tiene una primera un primer periodo de que está más eh, en, bueno, enlazado con las vanguardias artísticas y con una un proyecto de, de um, proceso pues de superación del arte tal y como se venía entendiendo hasta hasta entonces no y dice las orientaciones de búsqueda que se proponen son diversas control de los nuevos de las nuevas técnicas de, co de condicionamiento social luego la pintura industrial la psicogeografía el urbanismo unitario el juego la construcción de situaciones el desvío y el cine El arte no es arte si no busca la revolución. Buscan también romper la dualidad artista, actor y espectador. Y utilizan técnicas dadaístas y protopunks. A ver, ya el arte no es arte si no busca la, la revolución. Esto enlaza un poco con, con valores de, bueno, pues de ética y estética, ¿no? O sea, eh El arte si es decorar la, decorar la realidad, o sea, no es arte, no se considera arte, se considera decoración, decoración de la ciudad, decoración del museo, decoración haciendo cosas pues a veces bonitas, a veces no tantas, a veces una mierda, pero el, el arte para, para los situacionistas es, eh, la, si tenemos una ética revolucionaria, la exteriorización de esa ética, La estética tiene que ser revolucionaria, o sea, tiene que llevar, necesariamente tiene que, que demostrarnos que, que si no hay un proyecto revolucionario, si no hay una revolución en sí misma, eh, no puede haber belleza, no puede haber estética. Es un poco la aportación y luego, bueno, pues en realidad eh, lo que artísticamente tampoco está un poco a, a, eh, aportando nada porque... Eh, bueno, pues es un poco volver al dadaísmo, ¿no? Y al dadaísmo y, <coughs> y un poco a la estética a la estética protopunk. Ellos eh, utilizan mucho una técnica, bueno, eso sí que es de ellos, que es el coger cómics y cambiarle los bocadillos. Que eso tiene no, nombre, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso es no sé cómo se llama, pero es una, ¿eh? Bueno, un collage, hacen muchos collages, los tres de la derecha son collages, a no, fin de, de cuenta. Lo Sí, puede ser, una tergiversación, un desvío. Cogen, eso, cogen cómics que entonces había, en aquella época, en los años 60, pues eh, mucha, mucho del entretenimiento venía a través del cómic y bueno pues eh, les cambian, les cambian, meten en los bocadillos pues textos eh, textos situacionistas, consignas incendiarias y, y demás y es un poco lo que es un poco eso sí que siga sí, igual un poco, bueno yo no sé si el Dada también aportó algo eso pero ellos lo utilizan intensivamente ¿eso quiere decir que en las publicaciones lo meten en las publicaciones que están tan públicos? Sí, sí, sí, en, eh, meten los dibujos de los libros pues son eso, ¿no? <risa> Bueno, en cuanto a ideas, bueno, pues eh, la crítica de la vida cotidiana hablan de la miseria de la vida cotidiana. La vida cotidiana es objeto de una degradación continua porque es el lugar de todas las verdaderas posibilidades que han fracasado y de todos los deseos auténticos que han sido reprimidos por la organización capitalista del trabajo. La sociedad neocapitalista y burocrática tiende a anular la vida cotidiana reduciéndola a la categoría especial de tiempo libre. Precisamente porque ésta, al plantear todas las cuestiones de manera unitaria, está en condiciones de emitir una condena total contra aquella. Por este motivo, el esfuerzo más profundo del reformismo se dirige precisamente a la colonización de la vida cotidiana por medio del espectáculo, las compensaciones y la introducción de técnicas que condicionan de manera subrepticia el comportamiento y reducen la novedad a su mínima expresión y bueno en una de las eh, fotos de una pintada podemos eso, ver eso de net y llame no trabajéis nunca y sí a la guerra pero guerra de clases no mira eso de no trabajéis nunca pues bueno pues es una es lo, lo de abajo el trabajo y bueno cosas que ahora ya son más están son frases más manidas y más que hace tiempo que conocemos pero bueno en su día pues era una En su día pues era una, una ruptura, era un poco sacar de, de la fábrica al sujeto revolucionario y llevarlo pues a otros campos de la vida. ¿no? O sea, el, el trabajo no tenía por qué ser necesariamente el eje de la, de la vida, ¿no? sino que eh, el trabajo no tenía que estar separado de la vida, lo mismo que el ocio no tenía que estar separado de la vida. ¿no? O sea, el trabajo y ocio y la vida tenían que ir juntos, ¿no? trabajo no empleo. Miseria de la vida cotidiana 2. Dice, el pensamiento revolucionario debe hacer la crítica de la vida cotidiana de la sociedad burguesa, difundir una idea distinta de la felicidad. La izquierda y la derecha coincidían en una imagen de la miseria que es la de la privación alimenticia. Izquierda y derecha estaban también de acuerdo en la imagen de la buena vida. He aquí la raíz de la mistificación religiosa. ...que ha deshecho el movimiento obrero en los países industrializados. La propaganda revolucionaria debe representar a cada uno... ...la posibilidad de un cambio personal profundo inmediato. Bueno, este se entiende un poco mejor, ¿no? A ver, noción situacionista del juego. El concepto situacionista de juego... Se plantea como cualitativamente distinto de aquel que se ha afirmado en los últimos dos siglos en concomitancia con la exaltación capitalista del trabajo productivo. Las características fundamentales del nuevo concepto son la desaparición de todo elemento de rivalidad directamente derivado de la apropiación económica, la creación de ambientes lúdicos y la abolición de toda separación entre juego y vida corriente, entre broma y y compromiso de esta forma el juego superior será no competitivo social y total no tendrá ya nada que ver con las formas regresivas del juego que representan su regresión a estadios infantiles siempre ligados a políticas reaccionarias bueno pues volviendo un poco a la idea de la separación de la, de la separación pues el juego no tiene que estar separado de la vida En el juego no se tienen que reproducir las condiciones de la sociedad de clases no se tiene por qué competir sino que el juego es una, una deriva es un, el placer está en el juego en sí mismo no en sus resultados y bueno pues es otra otra de las prácticas otra de las ideas de, de los situacionistas que no sé si son los primeros o en decirlo no creo pero bueno en fin enfatizan un poco y lo ligan con, con la vida cotidiana con la separación el trabajo el ocio y demás. Y bueno, campos de actuación, el cine, ah, bueno, bueno está cambiado, empezamos por el urbanismo entonces, mejor el cine viene después. El movimiento internacional por una Bauhaus imaginista, movimiento que surge en oposición a la doctrina funcionalista, representada por la nueva Bauhaus de Ulm, dirigida por Max Bill. Con él se pretende retomar el carácter experimental y pluridisciplinar de la antigua Bauhaus, Y hacer de la industria un medio y no una finalidad en sí misma. Al abrigo de este movimiento bueno, y la Asociación y la asociación Psicogra Geográfica de Londres. Ah, vale. La sociedad burocrática neocapitalista tiende a apoderarse del espacio de forma totalitaria. Y el urbanismo es precisamente el medio de esta apropiación. La escenografía de una organización de la vida modelada a partir de del campo de concentración. Su vocación esencial es aislar a los individuos en la célula familiar, reducir sus posibilidades de acción a una elección entre un pequeño número de comportamientos preestablecidos e integrarlos en pseudo-colectividad. Que pseudo-colectividad es que, como la fábrica, el bloque o el pueblo de vacaciones, permiten su control y manipulación. Y bueno, ya... Yo como no soy filósofos, solo sé cuatro cosas. A mí esto último me recuerda a Foucault, el Panóptico, eh, un sitio desde donde eh, observar a todos. El Panóptico es como una torre desde donde se puede ver pues, todo el talego. ¿no? Y la ciudad, un poco la, el nuevo urbanismo, pues ha la, organizó las ciudades en grandes avenidas para que pudiesen ser accesibles a la represión. Con ello, bueno, el proyecto de New Babylon, ¿no? New Babylon, una ciudad nómada fuertemente influida por las culturas gitanas estructurada sobre diversas plataformas móviles. New Babylon, escribió Constant, no se detiene en ninguna parte porque la tierra es redonda. No conoce fronteras porque ya no hay economías nacionales ni colectividades porque la humanidad es fluctuante. Cualquier lugar es accesible a cada uno y a todos. Todo el planeta se convierte en la casa de los habitantes de la Tierra. Cada cual cambia de lugar cuando lo desea. La vida es un viaje sin fin a través de un mundo que se transforma con tanta rapidez que cada vez parece diferente. En el proyecto New Babylon se sientan los supuestos de un futuro nómada en un mundo sin fronteras. Una serie de maquetas sirvieron para expresar el espíritu de The New Babylon, un pueblo de nómadas a escala planetaria, donde bajo un gigantesco y único techo se construye colectivamente una residencia temporal formada por elementos desplazables, la cual se encontraría en, en constante remodelación. Estas ciudades, no, estos elementos desplazables se encontraban superpuestos sobre las ciudades existentes a modo de grande turnemán, práctica que la internacional situacionista toma de su predecesora, la internacional letrista, y que consiste en reciclar, desviar, manipular elementos anteriores para una creación o significación nueva, prácticas que hoy en día nos parecen bastante obvias guiadas por la filosofía del reciclaje y reutilización, pero que en aquellos años fueron lo suficientemente innovadoras como para sentar las bases de diversos parámetros modernos relacionados con la sostenibilidad. Bueno, y ahora sí, vamos al cine, creo. Ideas y campos de actuación, el cine. A ver, leemos uno cada uno, vale. Y eh, su... Anunciaba la destrucción del cine y negaba el aspecto fílmico. Usaba fragmentos con la pantalla en negro y el celuloide roto o rayado. Un cine que que rompía la unidad entre los dos pilares de una película, el sonido y la, y la imagen, presentándolos en divergencia el uno del otro. Tras la algarada de canes, Gil J. Wallman, otro insignia electrista, firmó L'Anticoncept, película que poseía todas las características del cine de vanguardia, guión autocronístico interminable, bobina deteriorada a propósito y un contenido visual restringido a esferas blancas enmarcadas en negro. El censor del gobierno, algo contrariado, confundió oscuridad con subversión y prohibió la película. En 1952, Debord firma Hurlement en favor de Sade, aullidos por Sade, que según él mismo representaba la superación del cine convencional y del propio cine discrepante de Wallman e Isou. Estrenada en el Museo del Hombre, en el minuto 20 del metraje, de 80 en total, la proyección se interrumpía debido a las protestas de algunos letristas que abandonaron con gestos airados la sala imaginen la pantalla en blanco cinco hablantes tono monótono argumentos letristas pantalla en negro y un final feliz de 24 minutos con la pantalla en blanco negación de la negación bueno, ah, sí, la... Sí. el otro campo de actuación el finalmente y en su fase final es un poco la la agitación política. Las ideas situacionistas vinieron de la Organización Europea Internacional Situacionista formada en 1957. Aunque solamente duró 15 años, sus ideas han influenciado profundamente y han sido parte de la, de la sociedad occidental y los movimientos radicales desde entonces. Resistiendo cualquier intento de presentar sus ideas dentro de una ideología estática, el situacionismo la internacional situacionista llamó la atención sobre la prioridad de la vida real, la actividad del día a día, que continuamente experimenta y se autocorrige en vez de reitear constantemente sobre eternas verdades como las ideologías del trotskismo, leninismo, maoísmo o incluso el anarquismo. Las ideologías estáticas, por muy verdaderas que puedan ser, como todo lo demás en la sociedad capitalista, se vuelven rígidas y se convierten en fetiche, en una cosa más para consumir pasivamente. En parte como resultado de esto, las ideas situacionistas son notablemente difíciles de explicar y dejan un alto grado a la interpretación. Sin embargo, algunos datos se pueden afirmar. La mayoría de las introducciones a los situacionistas se centran en sus ideas culturales, particularmente en relación al de Tournement, subvertir elementos de la cultura popular y al desarrollo del punk, pero las raíces de las ideas situacionistas se encuentran en el marxismo. El marxismo libertario, más cercano al anarquismo que a las tendencias autoritarias del marxismo tradicional, con la central idea de que los trabajadores son sistemáticamente explotados en el capitalismo y que deben organizarse y tomar el control de los medios de producción y organizar la sociedad en base a los consejos obreros democráticos. Compañero, compañero las situaciones o situs fueron el primer grupo revolucionario en analizar el capitalismo en su actual forma consumista. Entonces, como ahora, en Occidente la mayoría de los trabajadores no eran desesperadamente pobres, trabajando 12 horas al día en fábricas y minas. Las luchas obreras de los 150 años previos se encargaron de eso. Pero la pobreza de la vida cotidiana nunca había sido tan grande. Los trabajadores no fueron golpeados con represión salvaje, sino más bien con ilusiones vacías de bienes de consumo o espectáculos que estaban imbuidos por una cultura y marketing cuyas características no poseían realmente. Por ejemplo, que la compra de este u otro artículo de tal marca de zapatos haría la vida de uno completa o haría su triste vida igual a que era de los famosos y modelos que la cultura muestra. Los situs defendían que incrementar la riqueza material de los trabajadores no era suficiente para no era suficiente para parar la lucha de clases y asegurar la existencia perpetua del capitalismo, como muchos en la izquierda defendían en el, en el momento, mientras que los auténticos deseos humanos estarían siempre en conflicto Con la alienación con la alienante sociedad capitalista, vieron en momentos de verdadera comunidad la posibilidad de una futura alegre y no alienada sociedad. La gente que habla sobre revolución y lucha de clases sin referirse explícitamente a la vida del día a día sin entender lo que es subversivo en el amor y que es positivo, en el rechazo de las limitaciones. Esa gente tiene cadáveres en sus bocas. Es una antiespectacular demostración de la validez de sus ideas. Un grupo de situacionistas junto con anarquistas en la Universidad de Nanter fueron fundamentales para desencadenar la revolución de la revuelta de mayo del 68, que asoló el país llevándola a un estado cercano a la revolución. ...con 10 millones de trabajadores en una huelga general... ...muchos de ellos ocupando sus lugares de trabajo. La figura clave de la internacional situacionista... ...Widebord... ...se suicidó en 1994. Pero las ideas situacionistas viven... ...después de haber sido una parte fundamental... ...de buena parte de la teoría anarquista actual... ...así como sus pensamientos sobre el comunismo que hoy se celebran como verdades por la mayoría de la gente bueno aquí vamos a presentar ya hemos dicho que el, el, el más conocido es guborg pero bueno como es el más conocido pues le dejamos un poco le dejamos un poco de lado dejamos un poco de lado la sociedad del espectáculo aunque Es, eh, de la Sociedad de Espectáculo son los fragmentos que hemos leído al principio y vamos a centrarnos un poco en otros, en otros situacionistas. Bueno, ya hemos sacado también la idea de New Babylon, es eh, del de, de arquitecto este, el urbanista Constant, con un apellido muy largo que no me sé. Y, y bueno, vamos ahí con Raúl Van Engen, que es un poco, frente a Debord, eh, eh, Van Engen es eh, como más claro, más fácil de leer y es un poco eh, se centra mucho en la vida cotidiana, en el saber vivir, en el vivir bien, o sea, mientras vivir de forma revolucionaria, mientras viene la revolución y es mm, la mayoría las consignas de mayo del 68 mm, básicamente están más inspiradas en la obra de Banenjen que en la de Guido Bor que siempre estaba como en una burbuja un poco separado de de, de las masas y tenía mal carácter y, y era intratable. Entonces, bueno, vamos a ver ¿Qué tenemos aquí de Raúl Baneigem? ¿Nos lo vale el compañero situacionista Zendrero? Bueno, pues es una referencia de su obra más conocida, Tratado del Saber Vivir. Otro importante eh, tratado teórico fue el escrito por Raúl Baneigem y era titulado La revolución de la vida cotidiana o La revolución de todos los días. Es un libro de 1967. Baneigem era belga, filósofo y exmiembro de la Internacional Situacionista. 1961-1970 Es un análisis de la afectación de la vida cotidiana por parte del sistema autoritario capitalista y de la reducción del mundo a mercancía trazando perspectivas para un cambio radical en la vida cotidiana tanto individual como colectiva afirmando que el punto esencial de la emancipación no es otro más que cambiar la vida Bueno Mustafa Kayati, Sobre la miseria en el medio estudiantil. Este es el primer el primer libro, bueno, el primer libro situacionista que leí. Y ya yo creo que es el que tiene la culpa de todo. Vamos a ver. Eh, bueno, es eh, la presentación Sobre la miseria en el medio estudiantil. El título largo es Sobre la miseria en el medio estudiantil, considerada bajo sus aspectos económico, político, psicológico, sexual e intelectual. Tiene tres capítulos. Eh, hacer la vergüenza aún más vergonzosa publicándola. No es suficiente que el pensamiento busque su realización, es preciso que la realidad busque el pensamiento. Y el tercer punto, finalmente, crear la situación que haga imposible todo retroceso. Y bueno, a partir de ahora son son fragmentos de la miseria del medio estudiantil. Voy a leer, vamos a intercalarnos, el compañero do, situacionista Centrero y yo. Y voy a empezar con el primero, es eh, cómo empieza el libro. Podemos afirmar sin gran riesgo de equivocarnos que, que tras el policía y el sacerdote, el estudiante es, en Francia, el ser más universalmente despreciado. Entiendo que por la clase obrera. Recogiendo unas migajas de prestigio de la universidad, el estudiante todavía está contento de ser estudiante. Demasiado tarde. La enseñanza mecánica y especializada que recibe está tan profundamente degradada en relación al antiguo nivel de la cultura burguesa, como su propio nivel intelectual en el momento en que accede a ella, con la particularidad de que la realidad que domina todo esto, el sistema económico, reclama una fabricación masiva de estudiantes incultos e incapaces de pensar. Considerada en sí misma, la juventud, Es ya un mito publicitario profundamente ligado al modo de producción capitalista como expresión de su dinamismo. Esta ilusoria primacía de la juventud ha sido posible con la puesta en marcha de la economía tras la Segunda Guerra Mundial, a consecuencia de la entrada en masa del mercado de toda una categoría de consumidores más maleables, un rol que asegura una patente de integración a la sociedad del espectáculo. El triunfo del orden bolchevique coincide con el movimiento de contrarrevolución internacional que empieza con el aniquilamiento de los espartaquistas por la socialdemocracia alemana. Su triunfo común era más profundo que su aparente oposición y, en definitiva, este orden bolchevique no era más que un nuevo disfraz y un rostro particular del antiguo orden. Los resultados de la contrarrevolución rusa fueron, en el interior, el establecimiento y desarrollo de un nuevo modo de explotación, el capitalismo burocrático de Estado, y, en el exterior, la multiplicación de secciones de la internacional, llamada comunista, sucursales destinadas a defender y difundir su modelo. El capitalismo, bajo sus diferentes variantes burocráticas y burguesas, florecía de nuevo sobre los cadáveres de los marinos de Kronstadt, los campesinos de Ucrania, los obreros de Berlín, Kiel, Turín, Shanghái y más tarde Barcelona. Bueno, está dando un recital de bueno, vamos a un poco a no vamos a ser rencorosos, pero todo el historial de traiciones de los comunistas o de los bolcheviques a, a los anarquistas. Y no quiero meter ni hacer mucho daño, pero es que no sé, no sé si habéis visto un poco, sabéis un poco lo que fue la historia de los marinos de Kronstadt. Bueno, pues fue un, un levantamiento en eh, Kronstadt, pues había... A fin de cuentas eran eran marinos, eh, eran militares y tal, pero eh, bastante instruidos y que hacían asambleas entre ellos, hacían grupos de lecturas, hacían cosas eh, fenómenos raros de la historia, fenómenos raros de la historia. El caso es que se le eh, fa, ayudaron a, a los rojos, evidentemente, en su lucha contra los blancos, eran una especie de cuerpo de élite, Y resolvieron bastantes batallas, eh, bueno, pues porque eran un cuerpo de élite. Lo que es raro en la historia encontrar estas dos cosas, que fuesen filósofos y revolucionarios y al mismo tiempo fuesen un cuerpo de élite, pero uh, en Rusia se dio. Entonces, bueno, eh, ya una vez vencida la revolución rusa, y o sea, una vez que venció el ejército rojo al ejército blanco y viendo un poco el cariz que estaba tomando la, la revolución rusa, pues... Eh, Es, eh, Kronstadt es una isla donde tenían puesto el fortín, donde tenían los barcos y intentaron entraron en Leningrado e intentaron pues un poco gestionar un poco la ciudad de acuerdo a un modelo consejista. Eh, bueno pues Las tropas de Lenin los arrasaron, mataron a más de 10.000 eh, fusilados y, y demás. La historia de los campesinos de Ucrania, pues en Ucrania sí existió un movimiento anarquista más parecido al que luego se dio en el Estado español. Eh, un régimen, eran campesinos y eh, también apoyaron al, al ejército rojo contra el ejército blanco de, de los monárquicos y las potencias eh, occidentales eh, que luchaban contra el ejército rojo. Eh, junto, en particular, pues trabajaron codo a codo con Trotsky. Cuando vencieron a, juntos al ejército blanco, En una reunión que iban a tener eh, los trotskistas con los representantes de los anarquistas ucranianos, pues los trotskistas les esperaban pistola en mano y les eh, desarrajaron, les pegaron un tiro allí, a traición, en el mismo sitio donde se iban a encontrar. Y luego persiguieron un poco, a descabezar un poco el o sea, El líder principal de esto, el tal maxno consiguió escapar o no, y estaba en esa reunión, luego le visitó Durruti en París, Pero, pero bueno o sea un poco tipo película del padrino o sea cuando parezca aquí que va a haber grandesarmados y contentos pues les metemos un tiro a todos y se acabó y bueno pues eh, los espartaquistas eh, después de la revolución después de perdida la primera guerra mundial por, por alemania con el ejército derrotado pues eh, eh, trabajadores y trabajadoras y soldados pues eh, hacen una versión alemana de consejos y, y acaban siendo masacrados por la socialdemocracia de entonces, que era bastante más roja que lo que sería hoy en día la socialdemocracia. Y bueno, pues esto es un poco lo que, lo que cuenta Mustafa Kayati en la miseria del medio estudiantil. Y bueno, no queremos extendernos mucho, así que vamos ya con el último punto, influencias del situacionismo en movimientos posteriores. Bueno, pues creo que el situacionismo ha influido en el en el punk, por lo menos en Malcom McLaren entendió muy bien y aprovechó para su propio beneficio lo aprendido en la con la li los libros y de los situacionistas en particular con la sociedad del espectáculo. Eh, más recientemente por aquí pues eh, las aquí tenemos en el Estado Española y bueno, en Barcelona está el Miguel Amorós que fue estuvo en mayo del 68, participó en mayo del 68, luego participó en otra En otro experimento que se llamó la Enciclopedia de la nocividad, que no me hablaba, no me hablado nada de la Enciclopedia de la nocividad, es un y ha escrito mucho también contra el Taf, ¿no? Entonces, eh, las luchas antidesarrollistas presentan las grandes infraestructuras como un desarrollo más de la sociedad del espectáculo. Ahora la tecnología es dios y sus obras, las obras que se hacen, las grandes obras pues tienen esa función espectacular ¿no? de, de, de imponer un poco. Lo mismo que en la Edad Media se imponía a través de las, las catedrales con su gran tamaño y, y sus representaciones pictóricas servían un poco para amedrentar a la sociedad, pues hoy en día la presencia de las grandes obras, grandes infraestructuras, pues sirven un poco para decirnos, mira, esto es lo que somos capaces de construir y vosotros sois una mierda porque nosotros hacemos cosas tan grandes como esta. ¿no? Eh, Y bueno, yo, bueno, eh, quienes hemos vivido así el tema de la ocupación, pues nos parecía que, que la, una ocupación es una construcción de una situación donde tú dentro de ese proyecto social ocupado vas a desarrollar los valores de la sociedad revolucionaria que quieres, en la que crees, sin esperar a que esa, a que exista una revolución global o estatal o lo que sea, sino que ya, desde ya, empiezas un poco un proyecto revolucionario dentro de un espacio social ocupado influyó mucho en el movimiento autónomo eh, bueno hecho el movimiento autónomo es la evolución del consejismo pues que se da en, en europa occidental en alemania en italia en el estado de españa en cataluña en los 2000 eh, es eh, un poco el, la, la continuación un poco del consejismo bueno pues, evidentemente pues influye también el movimiento autónomo eh, nociones como bueno la revolución aquí y ahora un poco derivado de lo anterior y muchas consignas, han dado pie a libros, grupos de teatro... Por ejemplo, esto lo verdadero es un momento de lo falso. Hay un libro así, que también hay un libro... que No me acuerdo de quién es ahora. También sé que hay un capítulo de, de otro libro de... ¿Cómo se llama? Eh, el porno Pornoburka, ¿eh? el último capítulo de ese libro, es, eh, se titula... Sí, de... ¿Cómo se llama? La... Brigitte Basayo. Es un libro así reciente, hace unos dos o tres años. Y nada, pues yo que sé, podríamos hablar mucho más, pero bueno, ya llevamos 55 minutos, más o menos una hora, así que bueno, voy a recoger a ver lo que lo que habéis escrito y ahora pues vamos a romper esa dualidad entre ponentes y puestos. <risa> y vais a ver, voy a, a ver lo que nos habéis devuelto y vamos a verlo. Compañero, bueno... El situacionismo. Movimiento, grupo, eh, artístico, político y filosófico. La internacional situacionista. En su acción política proponen una crítica al capitalismo tardío, la sociedad del espectáculo, y una propuesta, la creación de situaciones, el consejismo obrero. No es arte, no es arte, si sí busca la revolución, desvalorización y reempleo de signos. Guido Bor, Raúl Van Eingen, eh, más claro. No trabajéis nunca, socialismo barbarie, guerra sí pero de clases, 1956, revolución húngara, 1955-1975, guerra de Vietnam, es televisada, es un espectáculo. Sobre la miseria en el medio estudiantil y por no burka. Surge de la internacional situacionista del 68. El principal autor es Wideborg, que parte de una crítica a la sociedad del espectáculo. Consiste en crear situaciones que produzcan cambios, pero sin teorizar al respecto. O esto entendía leer el libro. críticas que ponen en duda el estatus de Tournemain. de. Todavía malversar ideologías, crear nueva gramática escala de valores. Ciudad como elemento creativo. Crítica a las ideologías revolucionarias. Estas ideologías decían esperar a que llegue el momento. El situacionismo dice construir situaciones revolucionarias siempre que se podamos. Juego no separado de la vida cotidiana, no competitivo. Las ideologías estáticas se convierten en fetiches lígidas para consumir masivamente. Compañero Pedro. Aquí tengo uno de Amorós, los situacionistas y la anarquía. Este es bastante reciente, creo. Bueno, reciente no es de los años 60. Rastros de Carmín. Este es eh, Greil Marcus. Eh, es eh, Este hace un recorrido, toca una disertación sobre dadaístas, situacionistas y punks. Es un crítico musical y... Y, bueno, lo, lo hila un poco todo. Eh, la Internacional Situacionista tiene, bueno, luego han publicado como tres ediciones, una para italianos, otra para franceses y otra para ingleses, creo. Aquí hay un, un tocho de la Internacional Situacionista. Aquí hay una crítica de la Internacional Situacionista. Dile muchas cosas que criticar. Sí. <risa> Esto es enrayés y situacionistas en el movimiento de las ocupaciones. un poco una, una síntesis de, de la gente que, que ocupó la Sorbona en mayo del 68 y, y estos situacionistas. Tiene muchos cómics, o sea, la técnica esta de, de poner bocadillos en los cómics pues la está muy desarrollada en este libro. La me valió de de estos dos libros, uno sobre el dadaísmo y otro sobre la comuna de París. Bueno, y aquí hay otro, otro más. Este es más bonito, tiene dibujos. Agente provocador, número 2. Ah, bueno, y este es la Biblia es la Sociedad del Espectáculo. Aquí en la Sociedad del Espectáculo no todas las pedradas que cuenta son suyas. ¿eh? Hay algunas, por ejemplo, el, el espectáculo no es solo un conjunto de imágenes, sino es una relación entre personas mediatizada por imágenes, es una, una deriva de una afirmación de Marx que, que la, el capitalismo es una relación entre personas mediatizada por cosas. Entonces, bueno, él hace una, una evolución. Eh, también partiendo un poco del, del marxismo, el, el situacionismo eh, define que, o empieza, habla un poco de que la dominación eh, de los patronos o del sistema hacia los trabajadores y trabajadoras no solamente viene eh, por la extracción de plusvalía, sino que también viene un poco por, la, por el dominio del mundo de, de las imágenes. y este que nos, que nos ha pasado, nos ha dejado ahí sea para este es el que dejado, que hay de nuevo viejo grupos surrealista de chicago estos son un poco ya más más, más posteriores 1967 1999 Y no sé, la verdad es que es una cosa como muy amplia, muy extensa, como para definirla en una charla de una hora. No sé, eh, si tenéis que tenéis que comentar algo, o hacernos alguna pregunta, o hacer algún añadido. Muy bien, con, pasamos aquí al compañero Luisote. El... Sí, yo estuve en, la, en las charlas eh, que hubo en Guardetche, Cómo acabar con el mal, que era un poco esto. Y hubo varios vídeos y incluso personajes que vinieron de otros países muy lejanos. Y uy, me llamó la atención un vídeo que era eh, la Bolsa de Barcelona, cómo paralizarla con muy poca gente y muy pocos medios. Entonces parece ser que se enteraron que la Bolsa de Barcelona es un edificio histórico-artístico muy antiguo, ¿no? Entonces cogieron y, y se puede visitar. Entonces llamaron por teléfono, una persona llamo por teléfono. la Bolsa de Barcelona? Sí, queremos visitarlo. Somos un grupo y le pregunta a la, a la secretaria de la bolsa, ¿y ¿cuánta gente son? Um, 15.000. Entonces, claro, la, la secretaria inmediatamente pensó, vienen a ocupar esto, a joderlo, y inmediatamente colgó y llamó a la policía. Entonces, al día siguiente, se presentaron eh, 12 personas con bolsas en la cabeza, otra persona les grabó, Y entonces los accionistas y los broques y toda esta gente, como habían oído ya que la secretaria había dicho todo esto, se había corrido la noticia de que iban a venir 12.000 personas, se paralizó la Bolsa de Barcelona dos o tres días seguidos. Y encima las imágenes de 12 personas pasando con bolsas en la cabeza las enviaron a la prensa y la prensa lo publicaba todo, porque como se había ya corrido el bulo, pues, total, que estuvo la, la Bolsa de Barcelona paralizada dos o tres días seguidos por una tontería, por una, por una situación cómica absurda que, que, que se dio. Sí. Y bueno, eso, eso fue impresionante, esa fue la acción más efectiva. Luego había otra que era una norteamericana que se follaba máquinas de Coca-Cola, pero ahí yo no le vi el, o sea, el sentido crítico de sí, era muy gracioso, pero la máquina de Coca-Cola no no echaba una Coca-Cola, sí. <risa> sobre el juego que no sé bien lo vi en una peli no me acuerdo ni cómo se llama ni de quién es, pero es de, de la época del 68 francés y un juego que hicieron fue cambiarse los carnetes de identidad entre creo que entre obreros y estudiantes y como eh, durante un día pues vivir la vida de la otra persona que, le, que a la que le cambiaban el carnet, ¿no? Y bueno, es un juego así divertido y por compartirlo. Bueno, pues Hola, hey, oh, oh. Ah, qué guay nunca. Eh. Oh. <risa> a veces se oye, ¿no? Por el micrófono a veces no. Bueno, la cuestión eh, pues el año pasado tuve la gracia de asistir a un evento en amara viejo no que ahora mismo está siendo invadida pues por nuevas construcciones se están cargando un entorno vamos, han esttirpado un, un tocho de amara viejo y lo han hecho llano y ahí han levantado varios bloques de viviendas y bueno hay un lugar que se llama el rincón de cáilda en donde pues por lo visto durante los tiempos del franquismo pues fue el último bastión a la resistencia de, y el asedio de las tropas franquistas y ahí había una señora que se llamaba Casilda que pues surtía a los soldados del frente del del bando pues eh, republicano pues de enseres víveres y a veces hasta incluso algún paquete con dinamita seguramente. Y bueno, la cuestión es que ahora querían derribar un frontón esa esquina de Casilda y los vecinos de Amara viejos se han echado a la calle y han conseguido de momento paralizar el proyecto o que al menos que surja el debate de que, que, no o conservar el frontón o una alternativa que sería un jardín. Entonces, ahora mismo en la red, si queréis votar, pues a favor del jardín o al favor de conservarle el rincón de Casilda, más o menos como estaba, pues lo podéis hacer. Y bueno, pues el año pasado un arquitecto del, eh, del bando que perdió durante la guerra nos instruyó sobre lo que antes era Maraviejo, que era un lugar como Goyón de Fuentes y que tiene pues un sentido muy especial y que eh, por medio de la arquitectura quieren destruir lo que un, un pasado, ¿no? un legado histórico, pues que el tío sobre todo hacía hincapié en que las plazas públicas no las creaba un arquitecto antiguamente, sino las creaba el pueblo porque era el lugar donde se reunía la gente y hoy en día con pues los intereses económicos y así pues eh, pues no adaptan la ciudad a las necesidades de los que mandan, no del ciudadano. No sé si me entendéis, o sea, no somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a la ciudad, sino a la ciudad no la tienen que adaptar a nosotros o algo así, o al menos eso lo entendí yo. Y bueno, pues toda la vaina esta venía pues en conmemoración a una activista eh, norteamericana que en el barrio de Manhattan consiguió pagar, paralizar un megaproyecto de una mega autopista que pasa por su barrio y como era arquitecta y seguramente pertenecía al movimiento este, pues y tenía pues eh, la suficiente conciencia y poder eh, mediático para... Pues, en el ayuntamiento lo que sea pues poder paralizar el proyecto y desde entonces en todas las ciudades del mundo pues una vez al año va rotando pues se hace este un homenaje a jenny Jacket y pues así también nos hacemos conscientes de que lo que están haciendo en amara viejo pues es pura especulación económica y pues a costa de Los habitantes que han vivido allí toda la vida, pues eh, verse relegados a tener que abandonar hasta incluso sus casas, porque pues las nuevas cuestan una pasta increíble, el comercio pequeño está o ha desaparecido casi completamente y, bueno, pues que lo quieren cambiar todo. <risa> Sin más. Muchas gracias, compañero. John, por tu aportación. Pues nada, ya... Yo creo que esto ya lo podemos ir finiquitando, ya se acabó la charla. Ahora los toca a las demás ahí, o nos toca a todas ahí seguir con nuestra actividad de crear situaciones que hagan que los valores que buscamos en una sociedad futura los podamos tener aquí y ahora y, y, nada, y seguiremos con con la escuela de pensamiento crítico y, y haciendo más actividades sobre todo para tener un poco de formación y buscar un poco en, en el pasado otras aportaciones que se pudieron hacer porque a veces parece como que todo aquello que se que se desarrolló en el siglo 19 y 20 como finalmente no condujo a a una, a una revolución que se esperaba pues eh, no sirve para nada entonces no sé yo creo que, que sí que sirve un poco saber de dónde vienen las cosas y qué influencias uh, tenían han tenido y Y bueno, pues que, que desde aquí, desde la Fires, pues pondremos en marcha este proyecto ahí dentro del proyecto de la biblioteca y nada, pues que estáis invitadas a, a participar y, y, y eso, que esto está abierto y que los discursos pues los vamos construyendo cada día y y nada, pues yo creo que ya otra cosa, ya.